Hola yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Jean Fourier que se llama Hacia la libertad en el amor. Jean Fourier nació el 7 de abril de 1772 en Besançon en Francia y se murió el 10 de octubre de 1837 en París, en Francia también. Es más conocido por haber sido un utopista y entre sus obras más conocidas están el falasterio que es un concepto que él desarrolló el nuevo orden el nuevo mundo industrial y societario que es de 1829 entre otros. Este libro en realidad es una edición compuesta por distintos textos como lo, el nuevo mundo amoroso, la teoría de los cuatro movimientos y el hombre el orden subversivo. Y esta edición estuvo a cargo de Daniel Guerrón. En, a manera de introducción me gustaría leer la contrapotada del libro para darnos una idea de quién era Fourier y de cuáles eran sus propósitos. Dice, a, al alba o a la espera del siglo XIX, un genio original declaraba la guerra a los moralistas. Después de un requisitorio contra las costumbres que había observado su mirada um, penetrante, estigmatizante y Estigmatizaba a la manera de juvenal el matrimonio, el adulterio, la familia, la opresión de la mujer, las frustraciones de la, de la vejez, la hipocresía, de las prohibiciones por todas partes violadas en secreto. Fourier abría así la vía a la revolución sexual. El gran utopista, pero se trata realmente de, de utopía, anunciaba... La venida de una sociedad feliz donde el amor bajo todas sus formas y a todas las edades sería libre. Donde caminaría de frente hacia el placer y el trabajo. Donde las pasiones dejarían de ser reprimidas y, y ya nos convertirían en neurosis, y con, sino que contribuirían cada una a su manera a la felicidad de todos. Donde la orgía no sería más libertinaje, sino vínculo social. Um, me parece que la, digamos, la tentativa de Fourier de criticar las um, costumbres de su época sigue siendo bastante actual, por lo que me gustaría revisar algunos de los conceptos que en este libro él está presentando. Entre ellos están para empezar la oposición que él está llevando a cabo entre la civilización y la armonía la armonía es una suerte de idea o de imaginario de imagen podríamos decir de utopía y él lo que está tratando de hacer al abordar el concepto de amor o digamos las pasiones es justamente a través de un movimiento dialéctico, transformar eso que en civilización, es decir, en la sociedad de su tiempo, es visto como algo negativo para convertirlo en algo potencialmente revolucionario. Y en el prefacio dicen que para Fourier el amor que en civilización, es decir, en la sociedad actual, es un germen de desorden, de pereza y de gasto Se, se convertiría en armonía una fuente de beneficios y de prodigios industriosos. La armonía no llegaría a la unidad industriosa o industrial sino se llegara antes a la unidad pasional. Eso es uno de los grandes reproches que Fourier le hace a los filósofos, es decir, nunca haber abordado la cuestión de las pasiones, es decir o en otras palabras, ser demasiado puritanos y pensar que todas las energías o todas las fuerzas de las personas están solo en su razón y no en sus instintos. Eso en Platón ya estaba abordado de cierta forma esa jerarquía en esta idea de la el tripe el triple alojamiento del alma que sería la cabeza, o las ideas, el corazón, o el coraje, y las tripas, o la templanza. Y digamos que Fourier está reivindicando la templanza, la, las razones instintivas. Y bueno, hay muchísimas cosas que son verdaderamente um, revolucionarias, o bueno, revolucionarias. Um, muy vanguardistas en el sentido de radicales, puesto que pues aquí en la misma introducción o en el prefacio se está comparando a Fourier, obviamente con el marqués de Sade, pero también con Bataille, puesto que él quiere abordar sin tapujos <risa> la cuestión de las pasiones, como decía, pero sobre todo del placer. Para él el placer no es algo que tenga que ser negado eso lo dice en algún punto del libro en la segunda parte si no me equivoco um, está al principio de la segunda parte que se llama el amor en armonía el, lo que dice es que um, la clave de la armonía es la utilización de las pasiones y lo que eso quiere decir es no algo completamente libertino y um, pues, sin sentido, sino que um, la utilización de las pasiones no consiste en no reprimirlas. Dice, la razón humana, en lugar de criticar esas mm, potencias invisibles que llamamos pasiones, habría podido ser más sabia en estudiarlas, así como sus leyes, en la síntesis de la atracción para Fourier, lo más importante es que en lugar de negar y reprimir eso que digamos los hombres sienten, los hombres y las mujeres sienten naturalmente, es más vale explorarlo y incluso ahí, bueno, ahí tiene ondas más utópicas o incluso hippies, podríamos decir ahora y trata de um, pues hacer como una nueva educación sentimental, como diría Flaubert, y hay varias varios temas que me parecen, como decía, bastante actuales, como lo que ya decían en la contraportada, que es pues esa esa denuncia que él hace de um, la opresión hacia las mujeres y sobre todo hacia la institución de el matrimonio, puesto que para él el matrimonio pues solo es un contrato y no um, es algo que pues digamos libere todas las potencias pasionales de los seres humanos. Y por ejemplo tiene frases como esta acerca de la emancipación de las mujeres que es una un reclamo bastante fuerte que dice ¿Y usted, sexo opresor? no sobrepasaría los defectos reprochados a las mujeres si una educación servil le haya formado como a ellas para creer o que son autómatas hechos para obedecer al prejuicio y para um, agachar la mirada de, frente a, a un amo que el azar le hubiera dado. Y, pues sí, tiene un tono bastante um, pues no sólo controversial sino realmente radical y lo que también me gustó además de ese reproche que les hace a los filósofos de ser hipócritas y no querer um, abordar um, todos los temas que componen o todos los um, problemas que componen la realidad También lo que me gustó es que para él lo que no explora la filosofía lo muestra la literatura. Y de hecho hay un gran, un largo pasaje del libro en el que él muestra todos los casos de, de adulterio y para ejemplificarlos utiliza a Molière. Y bueno, eso metodológicamente me gustó bastante puesto que le hace justicia no solo a pues, las pasiones, sino a la literatura. Y, pues, muestra también cómo a veces la filosofía, o muchas veces, está, pues, atrasada o um, siempre llega tarde con respecto de, pues, los fenómenos que quiere um, comprender. Y creo, bueno, yo había leído igualmente que eh, este Fourier, es una de las grandes inspiraciones de Marx y creo que tiene que ver con esto que decía de um, pues que lo que en la sociedad actual o como él diría en civilización es algo reprimido en una vista autopista o en un movimiento dialéctico lo que eso es lo que se está reprimiendo, quiero decir, pues se convertiría en una potencia. Y creo que eso, pues, hace que sea posible no solo la utopía, sino, pues digamos, en el caso de Marx, pues la armonía se convertiría en la venida del comunismo, ¿no? Y, pues, bueno, creo que en este librito hay bastantes temas que hacen de Fourier un gran filósofo, creo que me, bueno, a mí me gustaría abordar también a uh, sus otros libros en los que pues piensa o, um, problematiza sobre la cuestión de la economía y pues eso que ahora es una realidad como pues el individualismo de los intercambios ese sería como el nuevo orden societario. Además, como ya había dicho en otro video, tiene ese concepto de palasterio, que sería como pues una pequeña parcela de tierra donde uno puede decidir cómo gobernar y en que pues esa parte que pues nuestra imposibilidad nos hace concebir solamente como democracia se vuelve a poner en cuestión, es decir, que pues ya no necesitamos solo de pues, un orden establecido, sino que todo se vuelve otra vez posible y, digamos, la política pues cobra un matiz como más directo, ya no solo a través de los representantes. Y, pues bueno, si les gustó este video, uh, denle like, uh, pueden suscribirse a mi canal, igual pueden dejarme un comentario. También pueden seguirme por Instagram. Y bueno, nos vemos pronto.